Sí, Reina, Buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, por tratar de que esto se haga viral. Contémosle a los que están escuchando, bueno, cómo ha sido esta concentración que están llevando ahí adelante frente al hospital. Y bueno, hoy nos reunimos temprano, 10 de la mañana, sí,、eh, presentando pancartas, carteles, folletos, haciendo firmar a los ciudadanos para que la directora del hospital de La Cara salga, explique del por qué no. Entrega las historias clínicas de las muertes, de las diligencias médicas, en mi caso malapraxis, por Sergio Vega. Pero、eh, bueno, no hemos tenido resultado de nada.、Eh, hay un ministerio, un nombre acá, que es Ministerio de Salud Pública, la cual lo único que hace es encubrir la gente y decir que bueno, que ellas van a trabajar hasta o sea, lo que es Sergio Vega,、eh, la directora del hospital, van a seguir trabajando. Hasta que, bueno, esto se haga por la justicia. Así que estamos en la misma historia, ¿no?、Eh, las operaciones más arriesgadas, que yo le comenté, por ejemplo, como la mía, me la trató como clásica.、Ah. e、eh, s desilusionante, muy desilusionante, de parte del Ministerio Público que, del Ministerio de Salud que, que diga estas cosas y, y no se pongan, digamos, en nuestra postura y si no en la postura de la directora del hospital, Alicia Telarrazán y Sergio Vega. Shirley, y ¿Ustedes se manifestaron y, y salió alguien del hospital, alguien de salud, a decirles algo o cómo fue la situación? Eh, no, no, eh, la directora del hospital se escondió, como de costumbre,、eh, Sergio v r í a también se escondió, nosotros nos metimos dentro del hospital sin cero agresión, solamente a contar lo, los casos que nos pasaron a ambos. Y no, no hubo ningún, ningún médico, ningún, n u n o sería dar ningún tipo de explicación. Solo tenemos al Ministerio de Salud Pública que está callado, escuchando y dice que él no puede hacer nada, que solo se va a hacer por la justicia y que eso tiene un determinado tiempo. Yo le pregunté ese determinado tiempo hasta cuánto era, si eran meses, años, días y si, e、eh, ellos seguían trabajando mientras ese determinado tiempo se evaluaban las diligencias médicas y dijo que sí. Que ellos iban a seguir trabajando, que ellos iban a verificar a ver、eh, qué podían llegar a hacer, pero ninguna respuesta es positiva. Shirley, nosotros supimos de tu historia por Simón, que nos contó, y que, bueno, luego、eh, también charlamos con la legisladora de, de Mendoza, la última que sufrió la mala praxis de Sergio Vega. Me imagino que debe haber mucha bronca, impotencia. Eh, quiero, eh, sí, quiero abrazarte sí, yo... a la distancia y a la vez también. Este, que se trate de mencionar por qué hay tanta bronca ahí en Choele con estos profesionales. Exactamente, mira,、eh, a mí lo que me pasó fue en el 2016.、Eh, bueno, tenía un,、eh, unas pérdidas, unos coágulos de sangre, lo cual ellos me insistían que era menstruación y no era menstruación, porque una mujer sabe, cuando es menstruación y ya cuando le salen coágulos de sangre no es normal, si, más si son de un tamaño bastante moderado. Y me mandaron varias veces de Choele Lamarque, de Ch de Haciendo n e g l i g e n c i a m é d i c a la cual,、eh, lo único que hoy tengo en la historia clínica de la m a r q u e me sale que tengo un embarazo, que me lo pronuncia Sergio Vega, la cual los análisis mismos dicen que es negativo y tiene n la misma fecha.、Eh, prueba de embarazo negativa, pero Sergio Vega insiste con que、eh, hay un embarazo y lo pusieron en la historia clínica.、Eh, con la misma fecha, o sea, es,、eh, Algo totalmente ilógico, la cual me hacen el raspado y me mandan para la casa a las horas.、Ah. Eh, después, ahí, en la misma historia clínica, al otro día ponen que es un embarazo atópico y no explican qué, qué fue lo que me sacaron el día anterior con el raspado que me hicieron con la supuesta pérdida de embarazo que había. Después, al transcurrir dos tres días, en la misma historia clínica de la marca, q Eh, ponen que no presenta signos de embarazo, no hay embarazo. Entonces, no se da ninguna explicación. Y yo se lo pregunté recién a, al Ministerio acá del, de、ah. Salud Pública qué explicación me podía dar de eso y no me supo responder. Me dijo que era una operación clásica. Le pregunté si una malla abdominal de titanio que me pusieron, porque tenía un pastrón de tripas, Porque me, me agujerearon el intestino grueso, porque me sacaron el ovario sano dejándome quisteroso, porque tuve que hacer rehabilitaciones para poder aprender a caminar nuevamente, a comer, a dirigir agua y hasta d i s c u l p a pero a defecar, a aprender a defecar, porque era, era todo un, me hicieron toda una rincertación e nueva dentro de mi estómago y me dijo que era clásico, que era todo clásico, que era normal. Así te trató el delegado del Ministerio de Salud ahí. Sí, sí, hay una sola persona más, sí. Sirle, la verdad que te escucho y me da mucho dolor, mucha bronca. Eh, eh, sí, es, es、eh, estuvieron acompañados es hoy. Digo, yo, yo escucho、eh, la palabra Sergio Vega y Alicia Celarraján y no, quizás a esta altura, después de tantos años, porque esto me pasó en el 2016, no es bronca, sino es dolor. Dolor porque ellos conviven todos los días con una sonrisa de oreja a oreja y encima Sergio Vega、eh, tiene entupé de mirar mi raíz en, en mi cara. Shirley, cuando、eh, me imagino que, que vos buscaste por, también por internet, la vez pasada nos contaba Simón cuando、eh, cubrió la palabra Sergio Vega y des descubrió todo lo de Mendoza. Este, no sé si pasaste por esa etapa. ¿Cómo fue que te fuiste enterando? Que, ¿Cómo que puede ser que esté acá un tipo que en Mendoza lo echaron por, por mal profesional? A mí me, me parece pues, increíble todo eso. Sí, sí.、Eh, cuando... Bueno, mientras yo estaba, porque siempre estuve en terapia intensiva, porque tenía horas de vida,、eh, este hombre supuestamente viene desde Mendoza para Chole、eh, Chole, lo cual fue la p r i m e r paciente que le hizo la cirugía, que fui yo.、Eh, mientras yo me mantenía internada en terapia intensiva, Eh, que estaba peleando por mi vida. Y papá y mi mamá empezaron a averiguar de s e r g i o Vega. Y ahí se contactaron con Silvina Comielo, que él ya venía de una, de una muerte del 2014 de Mendoza, de San Rafael de Mendoza, con m a l a r g e de Silvina Comielo. Y después、eh, se junta con lo mío. Y cuando nosotros nos contactamos con Silvina c a m i l o creer que ese mismo tipo que había matado,、eh, a su bebé, hiciera esto conmigo. O sea, era,、eh, para ella, ella s í dolor, bronca y angustia del saber que una persona que ya hizo una emergencia médica, s i g a actuando como sin nada. Y acá, la primera ocasión en 2016, ahora está arrastrando muchísima gente. Y la directora sigue, Eh, apoyándolo, cubriéndolo, es más, nos mandaron refuerzo. Ahora la directora、eh, mandó refuerzo、eh, provocando agresividad. Cuando nosotros venimos a pedir una explicación, nada más ni siquiera se tomaron a dar una explicación de nada. Ah, le, le pusieron, pidieron policía, digamos. Lo único que le salió a responder fue así: este, policía en la puerta. Sí, sí, ahora justamente están llegando los policías en, la, en las motos. Eh, no sé para qué, tendrán miedo, sí, obviamente tendrán miedo, pero nosotros vinimos con ser agresividad y nosotros se lo decimos, nosotros fuimos una explicación nada más. c i r l e y se van a quedar、eh, ahí un rato más.、Eh, la verdad, que desde acá, desde Vietnam, tengo muchas sensaciones. Digo, a mí me, me produce mucha bronca todo lo que hacen,、sí. porque muchas de las cosas se definen acá en algunos escritorios de Vietnam también, entre otras cosas, que sea la directora quien está ahí, ¿no? Este, claro, exactamente, y, sí. y duele mucho todo esto. Como, ¿Qué es sí, lo que hacen con el, que、sí. con el interior Yo, de la provincia? Eso me pasó en el 2016. y Bueno, hoy、eh, lo presenté judicialmente después de tantos años.、Uh -huh. eh, tuve el coraje porque no tenía coraje ni apoyo porque había sido la primera y la única en la que le había hecho esto. Y bueno, hoy lamentablemente lo que tuve que contar detalladamente cómo fueron las cosas y provoca mucho dolor. Pero provoca mucho dolor porque a m í e s meses. Se me cambió la vida. En meses, cuando yo era una chica sana, podía seguir teniendo 50.000 hijos, quizás. Y ya no puedo nada, no puedo hacer ninguna actividad física porque la masa abdominal, que es material t i t a n i o no me lo permite. Y otra, porque me falta la p e r e d a abdominal, me lo tienen que sacar porque estaba podrida.、Eh, no puedo tener más hijos tampoco. Me privaron toda mi vida, yo, mis sueños. Mis sueños eran ser p e n i t e n c i a r i o la cual no puedo, no puedo porque, bueno, no, no puedo hacer ninguna actividad física y todo lo que tengo que hacer es algo administrativo, lo cual me perjudica también en mi, en mi estado económico porque、eh, no tengo pensión y no puedo ir ni siquiera a cosechar, ni, ni a levantar cajas, ni a nada porque no, no puedo. Y la cual me c u e s t a salir adelante día a día y me da bronca y hay mucha que. Ellos se ríen como si nada pasara en la vida. Shirley,、eh, vamos a seguir con este tema. El compromiso lo tenemos como Radio Encuentro y en TV. Esto tiene que, Por algún lado se tiene que hacer justicia. Esta gente no tiene que seguir haciendo、sí. este daño sí, sí. que te hizo a vos, el daño que le hizo a Simón. Todos estos profesionales deben dejar de serlo porque no lo son. d e j o s están de ser profesionales. Y... No, es como yo dije hoy: no, no me podés venir a decir a mí que son cirujanos porque a mí, para mí son cirujas. Shirley, abrazo grande desde acá y gracias por contarnos y vamos a seguir atento.、Eh, tenemos un canal, por ahí después te vamos a pedir quizás alguna imagen para acompañar también de todo esto que hoy estuvieron expresando y vaya e l abrazo de muchos oyentes que ahora también me hacen llegar el mensaje de fuerza y no nos vamos a quedar acá cruzados de brazos sino que vamos a pedir que sea justicia. Abrazo grande Shirley. Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias y bueno, más que nada pedimos apoyo. Eh, muchísimo apoyo, y bueno, vamos a tratar de que esto salga, sea viral por todos lados. Yo, si tengo que viajar a Vietnam, viejo, tengo que, que hacer lo que sea necesario y lo voy a hacer porque ya creo que es momento de que sea justicia y que sea viral y que, que no sigan pasando más hechos lamentables como este. Gracias a Dios, yo lo puedo contar, aunque quedé obviamente,、eh, no me trato como loca, pero quedé muy resentida, muy psicológicamente mal por todo lo que pasé, porque encima era todo epidural que ellos me ponían. Así que veía y escuchaba todo lo que hacían, lamentablemente es así.、Eh, les agradezco mucho a ustedes por comunicarse y por mantenerse al tanto.